hay que decir algo de Máximo Fileru. Con el no, un marzo, tocó la copa antes de antes de hacer una entrevista ¿está bien eso Max? sí yo la última vez que toqué una copa la gané. Ah, entonces cábala. Sí, cábala bueno ¿cómo estás eh, para esta primera final de liga nacional? es cierto que jugaste competencias importantes con San Lorenzo y con Bahía previamente claro así está eh, pero bueno una final de liga distinta sí eh, se viene distinta bah, todas las finales creo que se ven distintas porque la adrenalina de, de los días anteriores de Eh, no sé, que te cueste dormir, estar ansioso de que, de que llegue el partido, la verdad que, que se vive distinto y, y también está bueno porque sentí algo distinto, de, de, de diferente de, la, de toda la competencia, eh, por ahí juegas más días más seguido y ya como que se vuelve una rutina y como que no no no disfrutas tanto. Acá son finales que sabés que te gana, sale sí, el, el campeón y el que no no, así que Eh, jugar, eh, que toque jugar eh, cada 100%, dejar de toda la cancha para que para que el equipo gane. Bueno, además me imagino que en lo personal contento porque, si bien es cierto que no está bueno que haya bajas en el equipo, vos tomaste tu rol más protagónico y respondiste de buena manera. Sí, también muy contento por eso. Eh, durante la temporada no tuve tanto protagonismo, pero bueno, acá en el momento importante, tuvo la baja de Penca, de, de, de Dar, de Marcos, Marcos de Dar más que todo, que están de mi posición, Y, y nada, pude hacerlo bien Pude hacer que, que el equipo pase de ronda Y la verdad que me siento muy contento por eso Bueno, antes de tomar el jugo te paso con Fabián Pérez Para que te siga entrevistando para uno contra uno más. Para acá ¿Qué haces Maxi? hola oh, Fabián? ¿Y bien, vos? Todo bien, por suerte Me encanta que rompas con esas cosas que son y Esas cosas, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, toco la copa No pasa nada La ganamos una vez y a la hora de vuelta Y claro, acá no ganar nadie que juegue mejor Así que eso no, no importa Exactamente, exactamente Bueno, tuviste más protagonismo eh, Un año distinto para vos Un año diferente De los que venías teniendo en tu carrera Seguramente de muchísimo aprendizaje sí. este, y, y con situaciones completamente distintas ¿Qué balance haces vos De lo que te ha pasado hasta aquí? Y un, y un segundo mini balance, si se quiere De lo que te pasó en esta última etapa Donde tuviste mucho más protagonismo Lamentablemente ante las lesiones de tus compañeros, ¿no? Sí, bueno, la lo personal la verdad que, que aprendí muchísimo, eh, por ahí no no jugué tanto, pero pero lo que aprendí de, de formar parte de un equipo, de, de bueno, de lo, los primeros puestos de la tabla, de, de cumplir un rol, de, de hacer lo que el equipo necesite para ganar, eh, creo que de esa parte aprendí muchísimo, y la verdad que no no, no pensaba, yo pensé que si no, no jugaba no, no iba a aprender, pero la verdad que me equivoqué porque aprendí muchísimo, Eh, bueno, la cabeza me, me mejoró muchísimo Y por ahí en el aspecto de jugar No jugué tanto, pero bueno Después ahora a final de temporada eh, Tuve la lesión de Dar y de, y de Marco Que, que estaban en mi posición Y nada, me tocó jugar muchos minutos Y, y nada, muy contento también Porque lo, lo pude hacer bien Pude hacer lo que el equipo necesita para ganar Y, y pasar de ronda a una final Con bueno con el Instituto en este caso Y, y en lo personal Como eh, esta última etapa Que tuviste más minutos ¿Cómo la evalúas el juego? Eh, yo creo que bien porque la verdad es que no, no me esperaba jugar eh, tanto tiempo y bien, eh, la verdad es que en un momento estaba medio medio quemado de la cabeza por bueno por no jugar y y cuando me vi que se lesionó eh Dar y Marco pensé que no no iba a poder eh, reaccionar de la de la buena manera o sea de, de encontrar un buen nivel de juego porque bueno como no venía haciendo como me sentía tan cómodo con el equipo por ahí no podía pero Eh, me afiancé, eh, mis compañeros me ayudaron muchísimo, eh, todos me dieron confianza. Y bueno, pude hacer un poco también de lo, lo que hacía en Bahía que era eh, jugar, eh, no perder mi estilo de juego, y jugar disfrutando, y nada, lo pude hacer bien. Bueno, y las finales, ahora, ¿cómo, cómo la ves? este ¿qué, ¿Qué te parece, desde el análisis basquetbolístico, lo que puede pasar entre San Lorenzo e Instituto? Eh, creo que va a ser una final muy dura ya la semi fue muy dura no, no me creo imaginar al final eh, más que todo que ellos tienen muy buen equipo muy buenos jugadores eh, tienen mucha vida de gol y eso te lleva a estar concentrado los, los 40 minutos porque nada eh, la concentración y la energía que tenga va a ser eh, fundamental para poder eh, ganar el partido y, y nada llevarlo a la final que va a ser muy larga Máximo, lo mejor para vos, para lo que viene, lo mejor para la final. Ojalá que tengamos un, un lindo espectáculo, ojalá que hay, podamos ver una linda final. ¿sí? sí, seguramente va a ser así, así que nada, muchísimas gracias. Bueno, bueno, lo mejor, lo mejor. Un abrazo, Fabián. chao, chau. Nos vemos. Bueno, Máximo Fiel, Usanti.